Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, son las nueve en punto de la mañana, les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta. Tenemos casi diez grados de temperatura. Y les damos, como hemos dicho, la bienvenida al programa de este lunes 17 de febrero, donde el tiempo vuelve a ser el protagonista debido a esa densa niebla que cubrió la ciudad tanto a primera hora de ayer domingo como lo ha hecho hoy lunes. La niebla ayer provocó que un total de 13 vuelos no pudieran aterrizar en el aeropuerto de Elche, por lo que fueron desviados a otras terminales, mientras que hoy parece que no ha afectado debido a que, pueda, que sea lunes y que haya una menor actividad a primera hora de la mañana. En fin, nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, nos dará información sobre las previsiones para esta semana en la que las temperaturas altas poco habituales para esta época podrían bajar incluso para la fiesta de carnaval que ya se acerca. Precisamente hoy se presentará en el ayuntamiento las primeras campañas de las asociaciones de comerciantes que han preparado para dinamizar los barrios con las actividades propias del carnaval. Y también en la página de Sucesos de hoy, en nuestra ronda de noticias, daremos cuenta de esa detención que se ha producido en Elche. La Policía Nacional ha detenido a una pareja acusada por tentativa de homicidio y robo con violencia por una discusión que tuvieron con un hombre en un bar. La víctima se encuentra con pronóstico grave en el Hospital General. La colaboración ciudadana fue fundamental, según los agentes encargados del caso, que pudieron reconstruir los últimos pasos de la víctima para saber qué es lo que le ocurrió tras discutir con la pareja en ese establecimiento público, en ese bar por la noche. Y también hoy vamos a hablar en nuestro programa La Glorieta del sector Agrícola por las movilizaciones que se han desatado en todo el país para reclamar precios más justos y soluciones al gobierno estatal para evitar que se comercialicen los productos agrícolas por debajo de su coste de producción. Las pérdidas son cuantiosas y los agricultores ven insostenible que su situación continúe como hasta ahora, sin apenas rentabilidad para sus cultivos. La manifestación del viernes, en Valencia, a la que acudieron agricultores de Elche, fue calificada por Asaja como histórica y la mayor del siglo por los 20.000. Agricultores y el millar de tractores que colapsaron el centro de Valencia en la mayor respuesta, dicen, del sector agropecuario de la cuna valenciana para exigir, como hemos señalado, precios justos para sus producciones y denunciar la demagogia y también el engaño de las políticas vacías que aseguran les han llevado a esta situación límite. De este problema hablaremos hoy en nuestra recta final con el presidente de Asaja de Elche, Pedro Valero, pero antes abordaremos otros temas culturales como el inicio del ciclo literario, la dignidad de la palabra previsto para este jueves con el ganador del premio Planeta del pasado año y de los homenajes que la ciudad está rindiendo a mujeres que han destacado en este ámbito, en el de la cultura. Y por ser lunes no olvidamos la tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González. Con ellos vamos a analizar el partido que el Elche disputó en Casa contra el Zaragoza y la derrota que los blanquiverdes encajaron. Eso será a las 10 de la mañana, como siempre. Y estos son, a grandes rasgos, los contenidos para nuestro programa La Glorieta, que comienza ahora, aquí, en el 101.4 de Teleelch, Radio Marca. Les invitamos a que se queden. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues bien, vamos a comenzar con nuestras secciones musicales. Ya saben que tenemos eh, varias secciones que dedicamos, como siempre, al cine, al jazz, a la poesía y a la actualidad. Pues bien, en la primera de las secciones, la que dedicamos al cine, a la música de cine, hemos escogido la película «My Fair Lady». De George Cucker, basada en esa obra de teatro Pigmaleón que arrasó en los Oscars llevándose hasta ocho estatuillas, está considerado como uno de los mejores musicales de todos los tiempos. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight Not for all the jewels in the crown I could have danced all night I could have danced all night And still have begged for more I could have spread my wings and done a fire Bye. Pues, una de las canciones de la banda sonora de My Fair Lady Y en los clásicos de jazz vamos a escuchar ahora a Dinah Washington Una de las voces más emblemáticas de los Estados Unidos Se curtió en las iglesias hasta alcanzar un canto prodigioso en la música popular Como lo demuestran todas sus interpretaciones <risa>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 of misery and joy I'm feeling quite insane and young again and all because I'm mad about the ball La religiosa voz, la de Dina Washington. Y en la sección que dedicamos a la poesía vamos a escuchar a la cantante catalana Rosalía versionando Palabras para Julia, uno de los poemas más conocidos de José Agustín Goitisolo. Un poema que el escritor dedicó a su hija, Julia, nada más nacer. Una canción que se ha convertido en esperanza para aquellos que la necesitan para seguir viviendo. puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un augido interminable interminable te sentirás acorralada te sentirás perdida y sola Tal vez no haber nacido, no haber nacido. Pero tus... Vida fee ya verás como a ja, de solo una mujer. te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más, y aquí me quedo, ya aquí me quedo. La vida bella ya verá cómo pesar de lo pesaré. Tendrás amigo, tendrás amor, tendrás amigo, pero tú siempre acuérdate de lo que encías escribir. 101.4 en tele Radio Marca.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 Y la Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pasan 17 minutos de las 9 de la mañana, tenemos 10 grados de temperatura y les hablamos de la Asociación Cultural Ediciones Frutos del Tiempo, porque vuelve a organizar, junto al Ayuntamiento y otros colaboradores, el ciclo literario La Dignidad de la Palabra. Comienza este mismo jueves con la llegada al Gran Teatro... ...de uno de los escritores más destacados de este país... ...Javier Cercas, premio Planeta del pasado año... ...por su novela Terra Alta. El escritor, por tanto, estará en Elche, en el Gran Teatro... ...para ofrecer esa charla y la entrada es gratuita. Y el 12 de marzo estará Cristina Morales... ...Premio Nacional de Narrativa... ...y el ciclo acabará en abril, el 2... ...con Bernardo Achaga, Premio Nacional de las Letras... ...para hablar precisamente de este ciclo literario... ...que ya va por su quinta edición, tenemos con nosotros... ...al responsable de la Asociación Cultural... ...Ediciones Frutos del Tiempo, Javier Cebrián... ...muy buenos días Javier, de nuevo. Muy buenos días. Y enhorabuena por el magnífico cartel de escritores... ...que vas a traer a la ciudad. Bueno, eh, que traemos, a mí me gusta más hablar siempre... ...en, en plural humilde, como se dice. En, eh, bueno, esto es, como ya he repetido muchas veces... Una actividad que organiza la Concejalía de Cultura, en la que Ediciones Fruto del Tiempo eh, somos los coordinadores. Este año colabora también con cuestiones de promoción y de apoyo bibliotecas municipales y aprovechamos también que es el centenario del Gran Teatro. Sí, son muchos centenarios, sí. muchos aniversarios sí. también el de tu asociación, Exacto. el de Ediciones Frutos del Tiempo. Pero de eso vamos a hablar Realmente inmediatamente, después. porque ¿qué es el ciclo de la dignidad de la palabra? Ya lleváis uh, cinco años en colaboración con el ayuntamiento organizándolo. Sí. ¿El objetivo y qué habéis conseguido en estos cinco años? El objetivo es traer a Elche lo más importante de la literatura española, ya sí. sea en poesía, sea en narrativa como este año que traemos a los tres escritores más galardonados del año 2019. Creo que es algo muy importante y es hacer ver que en Elche también se hacen cosas y que no se nos mire por arriba del hombro como suele pasar desde otras ciudades, otras instituciones y demás. Y en, en esa tarea de traer lo más importante es para ofrecer al público en general, al público lector, pues... Eh, unas charlas, unas entrevistas, unas conversaciones de alto nivel literario. Y creo sinceramente que llevamos cinco años, tres con, con este título de la dignidad de la palabra, anteriormente eran ciclos del día del libro, creo sinceramente decía que lo hemos conseguido, que hemos traído eh, a los escritores y escritoras más importantes de. De este país. Con lo que el lleno eh, es absoluto porque lo hacéis en el hall del Gran Teatro. No, eh, Ahora ya eh, lo exacto. habéis llevado al patio de butacas. Comenzasteis en el hall. Eh, eh, nunca se ha hecho al final en el hall porque ah. empezamos a hacerlo en el hall pero cuando vino Luis García Montero en el año 2018, 2018 hubo tal lleno que tuvimos que improvisar y se abrió El, el patio de butacas del Gran Teatro para acoger a toda la gente que había venido y desde entonces lo hacemos ahí y además queda un marco precioso queda muy bonito el Gran Teatro y, y, y conseguimos esa dignidad de la palabra que, que buscamos ¿Y cómo se organiza este ciclo? ¿Sentáis al escritor uh, en, en el escenario? Exacto ¿Y, y hay, hay buena sonoridad? ¿El público puede interactuar con él? Es muy importante es? para nosotros esa interactuación de, del público Sí, el escritor está con el presentador o el interlocutor que haya en ese momento. Siempre tiene un presentador. Este año a Javier Cercas, por ejemplo, lo presenta Francisco Gómez, que en su día, el periodista y escritor licitano, que en su día presentó a Luis Landero. El atrecho es muy sencillo. Hay una proyección con, con los carteles del ciclo, una mesa en el medio del escenario, el escritor y su presentador, y cara al público. Y lo que se establece normalmente no es un, una charla magistral del escritor, sino que eh, intentamos que se establezca una conversación entre el presentador y el escritor y además enseguida damos paso a las intervenciones del público. Para nosotros esa es una parte muy importante, claro. que es desmitificar la figura del escritor, desmitificar la literatura dignificarnos con la palabra, no dignifica la palabra, es, la idea es al revés, que la palabra nos dignifique a nosotros y que la gente pueda establecer un contacto directo con el escritor, que le haga preguntas y después al finalizar ya en el hall el escritor está para firmar libros, para hacerse fotos, para conversar con, con el público. Son cinco ediciones, sí. eh, ya tienes experiencia Javier, el público, eh, ¿cómo reacciona? porque ¿tiene al escritor o tiene a la, la historia? ¿Qué es, ma, ¿Qué es lo que más pregunta y lo que más eh, curiosidad le, le despierta? ¿La vida del escritor o la historia que, a, que hmm. por ejemplo, Javier Cercas eh, va a traernos con su novela Terra Alta, sí. eh, premiada con El galardón Planeta? Sí. Eh, normalmente las preguntas son muy literarias. A mí me ha sorprendido que mm, tenemos un público de mucho nivel. Bueno, la, la gente viene de, de, de muchos sitios, es decir, hay gente que viene porque son, les gusta mucho la literatura, venga quien venga, hay quien es seguidor del escritor que viene en ese día, pero normalmente hay un buen número de, de, de público que interviene y son preguntas muy literarias, muy, de mucho nivel. No, no, no, no se basan en, en dimes y diretes, sino que... Que se han leído la novela. Exacto, o hablan de su obra en general o hablan de, de, de su libro. En este caso, preferencialmente se va a hablar de su libro porque también sirve como presentación de la novela. Pero en otros casos, el escritor hace una lectura de poemas, comentada de su poema, habla de, de, de, de su idea de la literatura. Y, la, y las preguntas suelen ir al hilo de lo que el escritor ha dicho en la, en la intervención. En otros casos son curiosidades que tienen desde hace tiempo porque son seguidores del escritor. Pero te digo, con un nivel bastante elevado de, de, de las cuestiones que le plantean. Un ciclo magnífico por mm. el nivel sí. de los literatos que traéis de los escritores eh, que siempre son premiados. y mm. Ese es el objetivo que os habéis marcado. Es en el gran teatro con mm. proyecciones, pero el éxito es que también es entrada libre. Exacto. No se paga. No, no, no se que... paga. Para nosotros es muy importante que sea una... Entrada gratuita, limitada al, al aforo del local, eh, porque el, los lectores ya habrán venido con sus libros que compraron en su día, pueden comprar allí el libro o los libros del autor, eh, con la colaboración de la librería Litruc, es decir... Eh, A veces habría que cambiar este, este mito de que la literatura tiene que ser gratuita, porque tú cuando vas a ver teatro pagas la entrada, si sí. vas a ver un grupo de música pagas la entrada, si vas a, a, a, a un monólogo pagas la entrada. ¿Alguna vez conseguiremos que se pague entrada por ir a ver un escritor? Aunque sea una entrada un poco simbólica. Eh, pero bueno, Dado los tiempos que corren, hemos preferido siempre que sea una entrada gratuita. ¿Y cuál es la duración? Eh, ¿Cuándo comienza el ciclo de la en, en cuanto ahora hora, sí, sí, empieza ejemplo. a las 8 de la tarde siempre es a las 8 y ¿no? bueno, procuramos que no sea excesivamente largo porque ya te digo que interviene la gente uh -huh. pero bueno, se nos puede meter en hora y media, incluso bueno, algunas veces, a final de todo, un poco más porque al final la gente se acerca se hace fotos, firma libros te, te he preguntado por el público pero sí. también me gustaría cuál es la respuesta de los escritores cuando vienen a él, ¿sí? Los escritores, van, eh, sí. nosotros creemos que se van encantados porque les damos un trato muy bueno, un trato de tú a tú, eso también es muy importante, no lo hacemos de una forma reverencial, sino que los tratamos con profesionalidad, que es de lo que yo me encargo, que es, que es uh -huh. mi trabajo, pero mmm, lo tratamos sin, decirlo de una forma más vulgar o coloquial, sin peloteo, es decir, de tú a tú, de gente tan interesante como ellos mismos, interesados en la literatura y que conocemos la obra de los escritores. Normalmente no traemos escritores que no hayamos leído, que no conozcamos, sino yo, algún miembro de la asociación. Y normalmente traemos lo que queremos traer. Es decir, este año, después de muchas pesquisas, como digo yo, hemos conseguido traer a estos tres escritores que aunan el tema de estar premiados, porque podría ser la dignidad de los premios, en vez uh -huh. de la dignidad de la palabra, pero aunan una gran calidad literaria. Javier Cercas, fuera de toda duda, Bernardo Achaga fuera de toda duda, uno de mis escritores favoritos, por cierto, uh -huh. con el Premio Nacional de las Letras, que es el máximo galardón del Estado español. Y, y Cristina Morales, que es la más joven, mujer reivindicativa, luchadora, eh, eh, cañera, por decirlo uh -huh. de alguna manera, con un libro muy interesante, se llama Lectura Fácil, que consiguió el Premio Herralde de Novela y además el Premio Nacional de Narrativa con un libro muy reivindicativo y con un aspecto social muy importante. Pues háblame, Javier, de Terra Alta, que es la no. novela de Javier sí. Cercas, eh, que él presentará en el Gran Teatro, sí. de Cristina Morales, ya lo has dicho, la lectura mm. fácil, mm. y de Bernardo Achaga, tu escritor favorito. que Bernardo... Lo habéis dejado para el final, para sí, el 2 para de abril. Sí, para el cierre, sí. Él cierra lo que es el, el, las charlas, porque luego habrá una fiesta, como hemos dicho, del 30 aniversario de Frutos del Tiempo, también para celebrar el día del libro, el día 25 de abril en la York. Eh, Bernardo Achaga presenta el libro también, nuevo libro que es Casas y tumbas y entonces ¿qué? aprovechamos el momento para presentar el libro y Terra Alta de Javier Cercas es una novela muy interesante, un pequeño giro en la trayectoria de, de Javier Cercas que suele hacer un... Un, liter, un periodismo literario sí. un, como, a él se le conoce por, su, por los artículos sí, por los artículos, empresa. por sus libros de autoficción, por decirlo uh -huh. de alguna forma como Soldado de Salamina, en el bueno, que Javier claro. Cercas es su, un propio personaje el que está investigando la figura de Sánchez Mazas, que era uh -huh. un ideólogo de, de Primo de Rivera gran escritor además Sánchez Mazas, pese a su condición política, que fue al cine llevaba al cine por Trueba también uh -huh. eh, Creo que fue otra vez, si, no, si estoy equivocado ya me corregirán. Uh -huh. eh, una gran película, Solado de Salamina y, y un gran libro, que se fue El espaldarazo de Javier Cercas. Luego escribió Anatomía de un instante, que es un, un relato de la transición del golpe de estado el 23 de febrero. O sea que es un, un escritor muy apegado a la actualidad y con un periodismo ilustrado, literario de gran nivel. En este caso es una especie de, también con un tema político alrededor del independentismo, porque Terra Alta es una comarca de Cataluña. Y es una especie de thriller, una especie de, de western crepuscular y moderno de estos tiempos. Totalmente pegado, porque tienen mm. como, como protagonista a un mozo de escuadra. A un mozo de escuadra, sí. Está que investigando está... un crimen. Sí. Bien, pues esta sería la novela. Y ahora sí. vamos a hablar de ese 30 aniversario mm. que has comentado. Mm. Eh, ...que es el aniversario que, que cumplís años vosotros. Cumplimos treinta años. Treinta años, 30 años 30 precisamente, y dignificando y la literatura. Exacto, en el, exacto. Sí, sí. Eh, ¿cuáles han sido, cuál, es, ¿Cuál ha sido eh, la cosecha que habéis...? ¿Cuál podría ser que habéis recogido de todo lo que habéis sembrado en treinta años? Yo lo máximo que he recogido es amistad. Eso es lo que podría decir. Eh, grandes amigos en el mundo de la literatura... Me ha servido para, para desmitificar el mundo de la literatura. Por supuesto, también tiene contras, no todos son pros. Luchas, eh, instituciones públicas, falta de apoyo, apoyo, de todo, de todo. Pero creo que hemos disfrutado estos 30 años. Eh, ya vamos peinando canas, que era como se titulaba nuestro 25 aniversario, que trajimos a José Corredor Mateos, un gran poeta, Premio Nacional de Poesía. Y este año lo hemos titulado, lo vamos a titular... Eh, 30 años dando frutos jugando con el tema de frutos del tiempo entonces creo que, que es una cosecha bast bastante apreciable eh, la, este año hemos, queremos hacer una fiesta por esto de la amistad que te decía queremos invitar a miembros que han sido de frutos del tiempo y que la gente que vaya no se encuentre un acto literario encopetado ni elitista sino que va, va a haber una fiesta para ello contamos con la intervención del grupo de David Prada que hace un un tributo a los 80, 90 a la música de la movida para final de fiesta, que creo que va a ser muy divertido y nosotros hemos preparado varias cosas, los miembros del, del Tiempo, colaboraciones de amigos que han colaborado con nosotros en todo este tiempo para eh, disfrutar juntos con la gente con nuestro, nuestra gente de referencia de una fiesta por eso es Fiesta 30 Aniversario Tenéis motivo para celebrarlo se, por todo exacto, lo alto con invitados. el 25 de abril en la. Eh, eh. A las ocho de tarde, sábado, en la Yocha. En la Yocha no. Cultural no. de Altavix. Altavix. No. Pues muchísimas gracias, Javier Cebrián. Eh, tendremos ocasión de volver otra vez a sí. llamarte porque esto es un ciclo con lo que esta semana tenemos a Javier Cercas, el jueves, lo volvemos sí. a recordar en el Gran Teatro a las 8 Ocha de la tarde también. con entrada gratuita. Pero volveremos el 12 de marzo, claro. la semana esa, a recordar que también viene a Eche Cristina Morales. Y terminaremos en abril recordando a claro. Bernardo Achaga la visita prevista y programada en este ciclo literario. Mucho. Gracias. Animo a todo el mundo a que se acerque y desmitifique y La palabra. Muchas y gracias, Rosmarie. Y, y disfrute de exacto, las historias. Exacto, 101.4 Teleelch Radio Marca. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y seguimos con más entrevistas cuando son las 9 y 35 minutos de la mañana. Nosotros les contamos que el Ayuntamiento continúa con su política de femenizar el callejero de la ciudad y son muchas las asociaciones y ciudadanos que rescatan del olvido a numerosas ilicitanas que destacaron por su trabajo y defensa de valores como la libertad, la cultura o las tradiciones. Poco a poco son varias las calles, y jardines y espacios públicos que llevan el nombre de mujeres destacadas como Margarita Foster, primera catedrática de filosofía, Lola Punte, Remesanzo, la última Ana María Drac, cantautora, poetisa y actriz. Hay más mujeres del mundo de la docencia que han sido propuestas para formar parte de la memoria colectiva de este municipio, como Doña Jacinta, profesora del Instituto Laboral de Elche desde su creación. Algunos de sus alumnos están hoy aquí en nuestros estudios de tele -Elche, Radio Marca, con un único objetivo y es ensalzar la figura de esta mujer que va a recibir mañana un merecido homenaje. Y queremos saber quién fue... ¿Y por qué se le va a rendir este homenaje en la ciudad de Ilche colocando un jardín a su nombre? Con nosotros se encuentra Jaime Frau. Muy buenos días, Jaime, el desconocido. Acérquese al micrófono, Jaime. Usted ha sido director del Colegio Candalix. Bienvenido. Y antiguo alumno, por lo tanto un alumno de Doña Jacinta. Le acompañan más. José María Bois... ...Navarro, eh, conocido comerciante y piloto también comercial de aquí de Elche... ...José María, eh, muy buenos días. Hola, buenos días. Y por último, Nicolás Barrera, él es doctor en Derecho... ...también alumno de Doña Jacinta, muy buenos días. Buenos días, sí, efectivamente todos lo fuimos, sí. Bien, pues ¿quién fue Doña Jacinta como para que años después... Eh, ...ustedes estén, se junten precisamente aquí en la radio para hablar de ella?... A José María, empezamos eh, contigo, José María. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le ofreció doña Jacinta? Bueno, eh, yo puedo decir que en nuestra etapa del Instituto Laboral, todo el claustro de profesores que formaban el Instituto eh, tuvo para nosotros una repercusión importante. Pienso que en nuestra vida nos marcaron de forma decisiva. Y de ese claustro, si tuviéramos que distinguir a alguien o recordar a alguien de forma especial, esta fue doña Jacinta. Fue nuestra profesora de geografía e historia, pero no solamente por las materias que impartió, sino por su forma de ser, por su forma de tratarnos a nosotros, por su forma mm, mm, metódica de comportarse, nos marcó de forma especial. José María... Eh, Nicolás, perdón. Sí, efectivamente fue una señora que influyó mucho y para bien en nuestras vidas. Nos eh, lanzó a muchos de nosotros por el camino de las letras, en mi caso especialmente, y tuvo una repercusión efectivamente muy favorable y yo creo que ella, junto con otros profesores dignos de mención también, Yo creo que hicieron de nosotros eh, lo que antes podríamos llamar hombres y mujeres de provecho. Jaime, usted es el único que se ha dedicado a la docencia. Eh, ¿Fue su referente doña Jacinta? Eh, evidentemente, doña Jacinta, eh, como en algún momento hemos comentado cuando la hemos recordado en nuestras reuniones, que solemos tener habitualmente desde hace unos diez años... Eh, que celebramos nuestro quincuagésimo aniversario de, de habernos matriculado en el Instituto Laboral, pues eh, ha hecho que eh, cuando veníamos a sus clases fuéramos preparados porque imponía una forma de, de trabajo que nos ilusionaba el salir a, a responder a sus preguntas, a buscar los datos geográficos que nos eh, proponía... Y en fin, eh, la verdad es cierto es que todo el alumnado que hemos pasado por por las aulas del Instituto Laboral y eh, la hemos recordado o la hemos eh, nombrado, todo el mundo la recuerda muy favorablemente. Estamos hablando de la época mmm, franquista, eh, de los sí. años 60. Eh, ella estuvo, ¿Cuánto tiempo estuvo en Elche? Ella llegó a Elche procedente del Instituto de Tarazona en 1955, es decir, con la formación, con la inauguración del instituto en la fábrica de Peral, en la avenida actual de, eh, del rey Juan Carlos I, que entonces era avenida del de general Primo de Rivera. En ese entorno un tanto pues oscuro para nosotros, era una fábrica, pues empezamos las clases. Luego ya en tercero pasamos a las nuevas instalaciones en la carretera de Santa Pola, en la avenida de Santa Pola, que han sido totalmente remodeladas. Es donde está el Instituto Sisto Marco, fue también ese instituto laboral. efectivamente. Entonces, eh, fue el primero, de hecho, el eh, Instituto Laboral. El Instituto Laboral, en la época franquista, sí, hay que recordar que en tiempo de la República hubo un Instituto de Segunda Enseñanza y mucho anteriormente, ya en, incluso en el siglo XIX, hubo un Centro de Estudios de Segunda Enseñanza. Eh, entonces, claro, de la época que nosotros conocemos, pues sí, para nosotros fue el primer instituto ¿Y era la única mujer en el claustro de profesores de ese instituto laboral? No, había también la profesora de inglés y otra profesora que eh, resolvía algunas veces eh, ausencias Era la doña Carmen, ¿no? doña Carmen la mujer de, de don Manuel Moragón, que también era licenciada en Geografía e Historia ¿Y ella os hablaba de lo difícil que podía ser para una mujer trabajar en la época franquista eh, en un instituto? No, no, no tenemos conciencia de que ella tuviera esa... Hay que tener en cuenta también que nosotros hicimos el bachiller, empezamos el bachiller con 10 años, haciendo la prueba de ingreso. Entonces, claro, éramos quizás demasiado niños en ese momento. Uh -huh. Bien, pues ¿quién, eh, qué, ¿qué fue eh, de doña Jacinta? ¿Cuáles fueron sus méritos? ¿Lo pues, habéis dicho. ¿sí? sí, la forma de tratarnos siempre con un respeto escrupuloso a nosotros... Eh, tenía sí, pero ella una vino autoridad. en 1955 sí, sí. y enseguida eh, la trasladaron o no, estuvo no, mucho no. tiempo estuvo, aquí. estuvo 11 años aquí. Ella se trasladó al Instituto de Torrente también con, digamos, con una comisión de servicios para en, iniciar el Instituto de Torrente. ¿Y en 11 años dejó huella, además de en sus alumnos? Sí, sí. Hay un estudio, el primer estudio serio que se hace sobre la industria del calzado en Elche lo hace ella precisamente. Entonces, eh, en ese sentido, hay que valorar también su implicación en la actividad laboral ilicitana, aparte de que en la cultural también desarrolló conferencias de diverso tipo en la Peña Madridista, que era una entidad cultural en ese momento de, vaya, de bastante importancia y trascendencia. Y, y, y no solamente en el campo de la industria ilicitana destacó, destacaron sus estudios sobre esta materia, sino que ella eh, amplió su... ...actividad intelectual a otros campos... ...por ejemplo la agricultura... ...es curioso porque escribió un texto... ...sobre el cultivo del algodón en Elche... ...cuando Elche en esa época era... ...la primera potencia en el cultivo del algodón... ...ha quedado eso muy lejos... ...y ella eh, también en... ...no sé, en, aparte del... ...de esos eh, guiones eh, radiofónicos para, para Radio Elche... ...que también redactó en su momento... Y escribió también sobre otro tipo de cultivos en, la, en otras localidades de nuestra la provincia, zona. como era el cultivo de, del cáñamo y la industria del cáñamo. Era una mujer realmente que, que nos hacía vivir la historia. Concretamente, en mi caso, la historia bueno, nos, nos interesa por, ese, eh, por esa forma, ese talento y ese talante en comunicarnos hechos históricos que... Después, cuando hemos viajado a algo, hemos podido comprobar que eh, viajar y conocer el mundo venía a ser algo así como poner eh, en práctica los conocimientos teóricos que ella nos, nos inculcaba con tanto acierto. Cuántos valores, porque no solo estuvo de paso Jacinta Gómara, sino que además en los 10, 11 años que estuvo en Elche, eh, trabajó y publicó muchos de, lo, de los cultivos, José María. Debemos destacar también un dato importante, y es que fue que en alguno de los cursos, los libros que teníamos para estudiar la autora era Doña Jacinta. Ajá. O sea, que encima también publicó libros de publicó texto. Publicó libros de, de sí. texto que fueron eh, Así, elegidos... Para el instituto, para el bachillerato laboral. No sé si fue en segundo o en tercero. Y, y en toda los... España, de uso obligatorio, sí, sí, en sí, todos los institutos laborales de todo el país. De geografía e historia. Además, eran libros perfectamente eh, redactados, sí. estudiados. Y sus clases, un dato que yo destacaría es que sus clases, ellas las, ella las preparaba a conciencia. O sea, nunca improvisaba en clase. Traía la clase muy bien preparada, la clase estructurada una parte de explicación. Siempre sacaba a alguien a hacerle preguntas orales, nunca sabíamos quién iba a ser, con lo cual todos teníamos que, que todos teníamos que estudiar. Pero las clases con doña Jacinta, la verdad es que eran positivas y, y agradables. Además de enseñaros la materia, ¿os enseñó también, eh, por todo lo que publicó de Elche, ¿os enseñó también una nueva visión de cómo, de cómo era vuestra ciudad? ¿Os hablaba de Elche o, o hay, hay, se apasionó por Ilche? un detalle que para mí es muy trascendente. Ya estábamos en las instalaciones del Instituto de la Carretera de Santa Pola cuando comentó precisamente en Historia, cuarto curso, eh, que en Elche había un monumento eh, gótico muy importante que era la Cruz de Término. Nosotros desconocíamos aquello y salimos de clase y el día era lluvioso Pues muchos de nosotros nos dirigimos a la, a la a, CREU. ¿A San a, José? donde no, está? No, no, no, a, a la, la de aquí en Es el... que había dos cruces. Sí, sí, sí, sí, sí. pero no, nos dijo dónde estaba situada la de Candalix. La de la de vale, que ahora hay una y reproducción. Hay, efectivamente, y allí fuimos varios de nosotros, mojándonos y todo, a ver la cruz de término que nos acababa de con, comentar Doña Jacinta cinta. O sea. Qué curioso, ¿no? Hay muchas anécdotas de ella. Sí, otra, otra actividad destacable en su labor didáctica era que nos acompañaba... Nos acompañó en un viaje de estudios a, a Madrid y alrededores porque en aquel instituto modesto en sus medios quizás eh, se hicieron viajes de estudios muy destacables. En quinto curso fuimos a Madrid y alrededores y en séptimo curso, cuando acabábamos ya el bachillerato, fuimos a, a París y a Londres, nada menos, que era como abrirnos los ojos a Europa en aquel momento, ¿no? Y yo recuerdo una anécdota estando en Madrid, concretamente en el teatro, en el, perdón, en el Palacio Real donde fuimos a ver esa maravilla arquitectónica, ¿no? Y entonces, eh, un vedel que nos eh, servía de guía de Cicerón en aquella actividad escolar, eh, dijo, y ahora niños, tenéis aquí un, la estatua ecuestre de un jinete a caballo. Y ella, sonriéndose, se dirigió a nosotros, a un grupo de nosotros, y decía, ¿os habéis dado cuenta de lo que ha dicho? Pues no, no, nos hemos dado cuenta. Con 12 o 13 años no sabíamos si era... ¿Os habéis dado cuenta que he repetido tres veces lo mismo? El jinete, estatua ecuestre de un jinete a caballo. Era una mujer perspicaz, lista con una mente privilegiada que repercutió y para bien en, en nosotros. Y además muy culta. ¿Es quizá eh, la profesora que más huella os dejó? Sin duda, sin duda, sí, junto, por junto con otro profesor, al menos en mi caso de, de literatura, <coughs> lengua y literatura, también otro profesor que dejó huella y mucha y buena, sí. En general, todo el profesorado del Instituto Laboral eh, lo apreciamos más o lo apreciamos menos por aspectos personales, pero en cuanto a formación académica, eh, para nosotros creo que fue eh, muy, muy valiosa y en todos no, los sentidos eh, Nos aportó mucho con sus publicaciones sobre uh -huh. nuestra in industria y nuestras actividades económicas uh -huh. ¿Os habéis unido para que el Ayuntamiento de Elche la recuerde en el callejero? Jacinta Gómara tendrá hecho, a partir de mañana La un jardín... propuesta al Ayuntamiento partió de nosotros Nosotros, como ha dicho Jaime desde hace unos 10 años celebramos mensualmente una tertulia sí, semanalmente, <risa> perdón, semanalmente <risa> celebramos lo que nosotros llamamos la tertulia laboral. Eso es una tertulia de antiguos alumnos del Instituto Laboral. ¿Y dónde la celebráis? Pues nos reunimos todos los martes a las eh, seis de la tarde en lo que, lo que era la antigua Cafetería Viena. Uh -huh. Ahora es sí, eh, Casete. Uh -huh. Bueno, pues esta tertulia que lleva diez años celebrándose, cada semana eh, acudimos los que podemos, de ahí partió la idea de Pedir oficialmente al ayuntamiento que a esta profesora, por los méritos que creíamos que, que reunía, se le concediera un espacio, un espacio público. ¿Hay fotografías de ella? ¿Habéis podido sí. recuperar eh, su, su labor en Elche? ¿En ¿Se este... ha publicado sobre ella? Sí. Oh, ah, bueno, se ha publicado un libro del Instituto Laboral y Técnico. Efectivamente, Vicente Soler. Entonces hizo un trabajo de recopilación de información muy grande con los antiguos alumnos donde hay reflejado pues, una veintena de vivencias diferentes, de diferentes épocas, de alumnos de, del Instituto Laboral. Todos ellos coinciden en valorar muy positivamente la participación de doña Jacinta en su formación. Y, eh, por otro lado... Eh, se me ha ido. Eh, sí, yo, con respecto a nuestro viejo y querido Instituto Laboral, quisiera... Podríamos destacar muchísimas cosas, ¿no? Pero yo destacaría que aunque el objetivo final de, de, ese, de esa formación académica era bueno, conseguir mundo una, una, entrada, una entrada digna en el mundo laboral eh, con una especialidad en tecnología y talleres, en mecánica, en carpintería, en electricidad, al margen de esa formación práctica para conseguir, digamos, obreros especializados eh, nos daban una formación de tipo humanístico muy muy destacable, entre las cuales destacó nuestra querida doña Jacinta con esa visión de la geografía y del mundo que nos ha servido a muchos eh, y, y por eso estamos aquí en este momento, en este acto, para realzarlo. Eh, Jaime lo estaba sí. explicando, eh, aparte de que habéis, eh, se ha publicado un libro donde se recogen pues, esos años del Instituto Laboral, eh, previo a lo que es ahora el Sisto marco, Vosotros habéis solicitado al Ayuntamiento el reconocimiento y ¿qué calle o qué jardín le han dado a Jacinta Gómez. Sí. ¿Cuál ha sido la respuesta institucional a vuestra petición? La, la idea, desde luego, surgió, eh, la llevábamos eh, trabajando va, varios, varios años, pero nos dio el pie de salida, el acuerdo la, de la moción municipal de, milo, de 2016, en el que se proponía feminizar las calles de Elche, el callejero de Elche. Entonces, a partir de ese momento, hicimos una solicitud ...con instancia, donde recogimos firmas de los compañeros eh, locales... ...y también de los residentes en otros lugares, incluso de Alemania... ...tenemos un compañero que ha sido ingeniero aeronáutico... ...y ha trabajado en Alemania... ...entonces eh, inmediatamente se, se puso manos a la obra esta gestión... ...y la presentamos y fruto de eso ha sido que se le ha concedido... ...un espacio público, concretamente al final de la calle Fernanda Santa María cruce con Diego Sansano Fuentes, Fuentes. Diego, Fuentes, Serrano. Fuentes, Serrano, Fuentes Serrano, efectivamente esquina, eh, y entonces eh, mañana por la tarde será el momento de su inauguración. ¿Os gusta el lugar? Es ¿Ese una, es sería una, el lugar para Jacinta? El lugar sí si nos gusta, la, la superficie metros cuadrados del mismo quizás nos hubiera gustado que fuera un tanto más amplia, pero bueno, no es sí. la superficie de la cometa sino el sentimiento que vamos a poner en esa inauguración. ¿Quiénes van a acudir a la inauguración? ¿Vosotros? Los, ¿Los que habéis propuesto? ¿Queda alguien o alguna familia de Jacinta? Lamentablemente se han hecho gestiones y no se ha conseguido conectar con ningún familiar de doña Jacinta. Doña Jacinta ¿Y ¿Ella tuvo hijos? Doña Jacinta era soltera, sin hijos, y si tenía algún hermano no tenemos contacto. Lo, lo desconocemos. Sabemos que aquí vivió con su padre, eh, pero no tenemos constancia de más familiares. Los más allegados vamos a ser eh, sus, alumnos. sus antiguos alumnos sus hijos. que vamos a estar y de hecho lo que queremos es pues, si esto llega a algún antiguo alumno del Instituto Laboral claro antiguo augura. alumno de Doña Gacinta que sepa que mañana a las seis de la tarde eh, se inaugurará este espacio público y pensamos que será un acto eh, muy entrañable el último contacto personal con ella fue una comida que realizamos en 1991 91. con motivo del 30 aniversario de nuestra entrada en el instituto donde vinieron muchos de los profesores que tuvimos y entre ellos Doña Jacinta se conservaba muy bien francamente, pero la última noticia que hemos tenido es que murió a principios del siglo XXI Yo recuerdo de esa comida que comenta Jaime... ...un momento muy emocionante... ...fue cuando Doña Jacinta salió a dirigirnos unas palabras... ...y sus palabras fueron que en aquel momento... ...ella veía que su labor se, se veía reflejada... ...porque por sus aulas habían pasado cientos, miles de alumnos... ...pero nunca veía a esos alumnos de mayores... ...nunca los veía ya ocupando sus puestos de trabajo... ...ella al vernos a todos allí reunidos... Dijo: Ahora veo que mi labor está finalizada. Y además, orgullosa de que, bueno, al menos vosotros tres habéis estudiado. No, mu sí. Muchos de muchos sí, aquel instituto han muchos. salido catedráticos de universidad, <coughs> eh, abogados, eh, científicos, profesores, eh, empresarios, y, y empresarios, y empresarios. En todo tipo de actividades han salido. Es la semilla que, que se nos pusieron nuestra humana tierra en aquel instituto, ha fructificado mucho y para bien. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por contarnos esta historia de vida de Jacinta Gómara, esa profesora que sembró y recogió ahora, eh, años después, eh, a título póstumo, recoge un merecidísimo homenaje. Mañana a las seis de la tarde cualquier alumno de Jacinta Gómara puede ir a Fernanda Santa María, final de esa calle. Uh -huh. ¿En qué barrio está? En el barrio del sector quinto del Llano, es Ya. Vamos, es sí. en Fernanda Santa María a la altura del número 120 Bien, pues allí estará su pequeño jardín Así es. De Jacinta Gómara Muchas gracias, gracias Nicolás, gracias. José María y Jaime Gracias, gracias. gracias.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan cuatro minutos para llegar a las diez de la mañana y el termómetro va subiendo poquito a poquito. Ya tenemos diez grados y medio de temperatura. Y vamos a cerrar, después de las entrevistas de hoy, vamos a cerrar las secciones musicales. Nos quedaba la que dedicamos siempre a la actualidad. Vamos a escuchar la última colaboración que han realizado dos cantantes, Aizana y Lola Índigo, ellas... Hablaron y nos ofrecieron su mensaje. Me quedo. No me esperaba verte aquí. Sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti. Ya no me voy. Me quedo.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 ...con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las 10. En punto de la mañana damos la bienvenida... ...a quienes nos siguen por Tele Elche... ...aquí en el 101.4 de Tele Elche... ...en Radio Marca... ...continuamos con nuestro programa La Glorieta... ...con su segunda hora. En la primera hora hemos tenido... ...nuestras secciones musicales... ...las entrevistas con Javier Cebrián... ...el presidente de la Asociación Cultural... Ediciones Frutos del Tiempo, porque este mismo jueves se inicia ese ciclo literario sobre la dignidad de la palabra con el escritor Javier Cercas, Premio Planeta de 2019, quien vendrá al Gran Teatro el jueves a las 8 de la tarde. También acabamos de despedir a los tres antiguos alumnos del Instituto Laboral de Elche, porque mañana el Ayuntamiento de Elche, a petición de los antiguos alumnos de este instituto, va a rendir homenaje a una mujer, a Jacinta Gómara, una de las profesoras más destacadas de este instituto. Estuvo 11 años en la ciudad dando, impartiendo clases de geografía e historia y en esos 11 años publicó numerosos libros sobre... En los cultivos en Elche, sobre las actividades agrarias... ...pero también sobre la industria del calzado... ...y una de sus publicaciones también fue el libro de texto... ...para los alumnos de bachillerato... ...y estamos hablando de la época franquista de 1955 a 1966... También, pues bien, Jacinta Gómara va a recibir un homenaje a título póstumo porque uno de los jardines situados en el sector Quinto al final o a la altura del, de la calle Fernanda Santa María, llevará su nombre a partir de mañana por la tarde. A las 6 de la tarde se, han, se van a reunir todos los antiguos alumnos del Instituto Laboral que recuerdan a Jacinta Gómara ...en ese lugar de la calle Fernanda Santa María... ...para recordar a esta profesora... ...destacada profesora... ...y en esta segunda parte... ...de nuestro programa La Glorieta... ...pues en unos segundos tendremos con nosotros... ...a nuestros compañeros de deportes... ...Paco Gómez y José Antonio González... ...analizando el último encuentro del Elche Club de Fútbol... ...que acabó con derrota ante el Zaragoza... ...eso será en cuestión de segundos... ...ahora... Mientras esperamos a Paco Gómez y a José Antonio, vamos a recordar un cantante mexicano, José José, porque nació un 17 de febrero y fue considerado como el príncipe de la canción en su país. Toda su vida luchó contra el alcoholismo, una adicción que le llevó incluso a perder su voz. Als je sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual amar es sufrir. je het gozar. El que ama pretende servir. la van y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir el que ama no puede pensar en todo, todo lo da el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar ¿Cómo la, cómo la El amar manche? es el cielo y la de El amar es ook nog El Es el is que no tiene final. es is gloria en de paz. es is gloria en de paz. Het is de la en de la flor. Het buscar el oscuro rincón, es de parañar, Het is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 En je kan daar kunnen würden. Oxide Sur. sanding. dar es H 만 is er aloe. I l.. enеня. Je Çok veel. Ja er h mort. Het neem je feli Es que todos sabemos que... Pero poco sabemos amar. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta. Con Rosmar Alonso. Pasan ocho minutos de las diez de la mañana y continuamos aquí en La Glorieta, en esta segunda hora del programa, y lo hacemos con la tertulia deportiva, con nuestros compañeros Paco Gómez, muy buenos días Paco. Hola Ros, buenos días. Y José Antonio González, muy buenos días José Antonio. Buenos días Ros. Hoy tenemos que hablar de esa derrota del Elche, no pudo ser, qué pena, qué lástima, porque ahora estaríamos, bueno, podemos seguir hablando del playoff, sí, sí, a el pesar el de la derrota. El... A pesar de la derrota y gracias a los pinchazos de los rivales directos, pues el Elche se mantiene sexto. Pero fue una, una pena, ¿no? Un frenazo a la ilusión. La verdad es que fueron más de 11.000 espectadores en las gradas del Martínez Valero. Fue la mejor entrada esta temporada en Liga. La Copa fue mejor, pero porque fueron eh, también muchos aficionados del Atleti de Bilbao. Y fue un frenazo a las aspiraciones del Elche porque de haber ganado, ahora estaría quinto y a tres puntos del ascenso directo. Ahora, con esta derrota... El Zaragoza precisamente se escapa a segundo clasificado y ya el Elche se pone a siete puntos de ascenso directo. Pero bueno, la verdad es que el partido mmm, reflejó lo que es el fútbol en segunda división. El que perdona lo paga, el que comete errores los paga y ante un rival tan poderoso como el Zaragoza se paga doble. El Elche cometió dos errores muy graves en defensa que le costaron los dos goles y luego en ataque... Tuvo dos o tres oportunidades muy claras y las falló. Cuando uno falla en las dos áreas, lo normal es que te pase esto y ante un rival tan potente como es el, el conjunto Maño. Yo creo que el empate hubiera sido justo eh, porque al final tuvieron prácticamente las mismas oportunidades. Incluso el Elche tuvo en el tramo final un balón al larguero y otro cabezazo de Pere Milla eh, que estaba completamente solo y pudo empatar, pero como digo, pues eh, falló en las dos áreas y eso le, le penalizó. Una pena porque era una oportunidad magnífica en caso de haber ganado, el Elche ahora mismo tendría un colchón de 5 puntos sobre el séptimo, el primero que no jugaría el playoff, estaríamos hablando ya de unas sensaciones muy positivas pero bueno, se mantienen prácticamente las mismas ventajas que la, te eh, que la semana pasada está a 2 puntos del séptimo a 11 del descenso y la pena es que el ascenso directo pues, se podía haber recortado bastante y ahora se aleja un poquito más Bueno pues Paco, eh, Paco has hablado de fallos eh, ¿Quiénes fallaron, José Antonio? Pues en el primer gol el que no está acertado es Iván Sánchez, seguramente el futbolista de la plantilla que más seguridad transmite con la pelota en los pies. Sin embargo, pues en una salida de balón en uno de sus típicos regates, que insisto, pues el 90% le suelen salir bien, perdió la pelota y terminó desembocando en el 0-1 del Zaragoza. La verdad es que el Elche hasta ese momento no había empezado demasiado bien el encuentro, sí que es verdad que con el paso de los minutos consiguió re hacerse e incluso a través de una grandísima jugada logró empatar el partido gracias a una pues eh, insisto una fantástica jugada colectiva de todo el equipo que eh, terminó definiendo a las mil maravillas de cabeza Pere Milla que se está destapando en este mercado invernal pues como como el mejor fichaje del mercado de enero y después es cierto que ya con el empate casi prácticamente sin tiempo para la reacción eh, llegó el segundo del Zaragoza en otro error eh, individual eh, de otro futbolista que esta temporada salvo los primeros partidos eh, no está fallando casi nunca que es eh, Dani Calvo, no llegó a despejar bien la pelota y lo aprovechó muy bien eh, un delantero como el Luis Suárez el del Zaragoza que prácticamente pues, eh, es ya un futbolista casi casi de primera división, eh, por eso decimos y lo ha explicado muy bien Paco, ¿no? yo creo que la derrota no fue injusta en líneas generales el Zaragoza se mostró superior pero a nosotros nos queda la espinita eh, esa de decir que bueno pues que al final el equipo Maño también eh, aprovechó muy bien los errores individuales de un Elche pues que no nos tiene acostumbrados a este tipo de fallos yo creo que al final tenemos que quedarnos con lo positivo que es que el Elche al final a pesar de la derrota se mantiene en esos puestos de playoff que arranca ya la última parte de la competición eh, bien posicionado en esa sexta plaza con 40 puntos y también eh, pues a mí me sigue gustando la personalidad del equipo de Pacheta ¿no? que no eh, se hace pequeño ante eh, rivales potentes de la categoría que volvió a demostrar eh, cómo le gusta salir jugando desde atrás eso e incluso Incluso, sobre todo en la segunda parte, estuvo a punto de pasarle factura. Y también destacar, pues, que de los cinco apercibidos, los cinco futbolistas titulares apercibidos ninguno vio amarilla, así que van a poder estar eh, contra el Club Deportivo Tenerife en la próxima jornada. Y Pacheta tuvo sensaciones positivas cuando terminó eh, el partido, a pesar de los fallos, de esos dos fallos que le dieron los dos goles al Zaragoza. Cuando pierdes en casa nunca tienes sensaciones positivas, pero sí es cierto que alabó el esfuerzo encomiable de sus jugadores, que hasta el último suspiro pues, intentaron empatar el, el partido, pero duele, duele porque además en casa es donde el Elche quiere ofrecerle su afición jornada tras jornada, pues buenos partidos y buenos resultados, y sin embargo el Elche de los diez primeros clasificados es el que peor número lleva en casa. Todo lo que fuera está muy bien y es el tercero mejor a domicilio, en casa es uno de los más flojos, entonces ahí... ...se convierte un poco en el doctor Jekyll y Mr Hyde... ...y no es porque en casa eh, juegue peor... ...suele jugar bien, es fiel a su estilo... ...pero en casa se le atraganta... ...se le hace bola porque hay equipos que te dejan menos espacio... ...se meten atrás... ...y el Elche tiene más dificultades para gobernar los partidos... ...también es cierto que desde la salida de Gonzalo Villar... ...que se fue a la Roma... Eh, es una posición eh, que para el estilo de fútbol que busca Pacheta de tener la posesión del esférico y dominar los encuentros pues se le hace más difícil porque no tiene ese, ese futbolista ¿Aún no queda sustituto? ¿No hay sustituto para Gonzalo no, Villar? No, no, porque Yo no sé. pensaba que no lo ibais a echar de menos porque los números han sido buenos Sí, pero siempre se va a echar de menos a un futbolista que es Internacional Sub-21 que lo ficha todo un equipazo como la Roma Porque es un jugador distinto, es diferente. Y además no tiene sustituto, es un organizador. El Elche solo tenía a Gonzalo Villar. Se ha ido Gonzalo Villar y no han traído un sustituto. Pacheta habla de que uno de los nuevos, Víctor Rodríguez, podría jugar en esa posición e intentarlo. ¿Y jugó ayer? Eh, no, está lesionado. Vaya. Iván Sánchez, que lo ha puesto en varias, eh, entre ellas ayer, varias veces a jugar en esa posición pues es otro tipo de futbolista, retiene más el balón, es difícil de quitársela, pero no tiene esa profundidad que tenía Gonzalo Villar. Entonces, es un puesto que se puede echar de menos, que eh, es normal, eh, es como si se te va el guardameta de Garbadía. Hay otro portero, sí, pero Garbadía es el Garbadía. Eh, si se marcha Nino, pues puede venir otro, sí, pero Nino es en Nino. Entonces hay futbolistas muy importantes. No se trata de echar de menos a Gonzalo Villar, pero sí es cierto que para el modelo de juego que pretende Pacheta, es un futbolista clave. Bien, Víctor Rodríguez, entonces, está lesionado contra el Tenerife. ¿Habrá posibilidad de que pueda jugar? ¿Qué le pasa a Víctor? Que al Jonatas. Ojo. ¿Jonatas también está...? Sí. ¿Tampoco jugó? No, no, no fue ni convocado con... por molestias. Los dos nuevos. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Los entrenamientos son duros? Bueno, en el caso de Víctor Rodríguez, arrastra ya desde hace tiempo una pequeña molestia en, en el cuádriceps y por lo que nos ha estado explicando Pacheta, no es nada grave, pero es una zona eh, un poquito peligrosa en la que sí que se puede correr el riesgo de que sufra una lesión mayor, así que de momento pues, el técnico burgalés fiel a su filosofía no solo con Víctor, sino con todos los futbolistas, no va a arriesgarlo, eh, porque no lo quiere perder para varias eh, semanas, entonces yo creo que podría llegar, si evoluciona bien, eh, por lo menos el eh, pasado viernes sí que Pacheta dejó entrever que podría llegar, pero vamos, si no está al 100% eh, seguro que no lo va a convocar y respecto a Jonatas, fue la gran sorpresa en los minutos previos al partido se cayó de la convocatoria también por molestias musculares y el delantero brasileño es que hay que recordar que a pesar de que ha estado pues eh, ejercitándose con un eh, preparador físico personal allí en Brasil pues no compite desde agosto del de año pasado, así que es normal que con el ritmo de los entrenamientos pues también pueda tener alguna zona cargada y Pacheta pues tampoco lo arriesga Mal. Pues así están las cosas ¿Y cómo estuvo el estadio con el homenaje a Nino? Qué lástima que no le pudieran sí. dar a sus compañeros la victoria sí, o la, el ver empate. la verdad es que fue una pena porque eh, se vivió un momento mágico cuando antes de empezar el partido eh, se le ofreció una bota de oro, acreditándolo como el goleador en la historia del Elche el máximo goleador, se le entregó también un, un cuadro con con su camiseta. Estuvo Benja, el que fuera compañero de aventuras en el Elche Club de Fútbol, fue también capitán y uno de los hombres que más veces ha vestido la camiseta del Elche, que es compañero y amigo. Estuvo el alcalde, el presidente del Elche, el concejal de deportes. Luego él se hizo la foto con sus dos hijos y su mujer. Fue un momento muy bonito. Y luego en el minuto siete se desplegó una... Una pancarta muy grande, muy bonita por parte de la peña Furia Franjiverde, y también se aplaudió durante todo ese minuto siete que es el que él lleva en su camiseta. Bueno, yo creo que estuvo bien. Haber hecho más podría haber distraído demasiado al, al futbolista con toda esta semana en la que solo se ha hablado de él, pero fue bonito, fue bonito. De todas formas, yo creo que los mayores homenajes están por llegar, ¿no? Tiene que haber una puerta número 7 con su nombre. Lo de la estatua es algo que se lleva reivindicando por parte de la afición ya un tiempo. Pero bueno, eso está por venir y vamos a esperar primero que, que el Elche y Nino cumplan su ilusión, que es la de ascender a Primera División juntos. Te he escuchado y suenan las alarmas porque en ese homenaje tan merecido homenaje de Nino eh, faltó Bragarni. Pues yo, Abra Garni, claro, es que donde estamos imposible verlo. Yo no sé si. Que no sabéis si estuvo o no. No, no, no lo sé, porque como llevaba tiempo en Argentina, eh, él ahora mismo ha dejado en las últimas semanas a, digamos, su socio, su mano derecha, que es Ricardo Pini. Él ya ha nombrado un consejo de administración con tres personas, eh, digamos, afines a él que le dan la mayoría en ese Consejo de Administración donde hay cinco personas. Las otras dos son Patricia Rodríguez, la directora general, y el presidente eh, Buitrago. Y, bueno, Bragarnik estamos viendo que es una persona muy, muy discreta, ya nos lo habían dicho, que da pocos titulares o ninguno, que apenas se deja ver y no habla, y que, de momento, está dejando que todo fluya en relación a lo que había ya antes de su etapa, es decir lo que trajo Sepulcre, con el director deportivo Nico Rodríguez, con Patricia Rodríguez, los pilares que eh, puso eh, Sepulcre siguen estando como los faros. Cuando ahora hay que preguntar algo a alguien, siguen siendo las personas a las que hay que preguntar. El entrenador, el director deportivo, la directora general y el presidente. Esas son, digamos, las cuatro personas representativas del club. Por parte de los dueños o del dueño Bragarnik, que aparece como administrador único de Score Fútbol, que es la eh, empresa que administra eh, al, el Che Club de Fútbol, digamos el nuevo dueño, aunque tiene, insisto, varias personas de confianza, sabemos poco o nada. Simplemente los nombres no hablan, no se comunican y ese es el pero que ahora mismo hay en la entidad, ¿no? el que no hayan... Bragarnik pues da una rueda de prensa que se lo pide, se los pedimos los medios de comunicación, se lo pide la afición, al menos de presentación, ¿no? De, de escucharle, de escucharle. Pero bueno, esto es lo que hay y si te digo la verdad... Yo creo que no estuvo, pero tampoco te lo puedo asegurar porque donde nosotros estamos, el palco está justo abajo en tribuna, nosotros estamos en anillo. Bueno, pues hablamos, ya cerramos lo de Nino, porque has dicho, has comentado que se ha propuesto una estatua que sería en el estadio, ¿no? Sí, es colocarla, sí. o la, ¿Las puertas están enumeradas con números? Allá, o, sí, las o puertas están con ¿O con algún...? Bueno, ahí la puerta número tres por la que entramos la prensa es la puerta de Miguel Quirán. Por ejemplo, uh -huh. ahí sí que se hizo un homenaje con el propio Miguel Quirán, Santo seña de la época dorada de, uh -huh. del club y si tiene una, ¿no? una, una, puerta. una puerta a su nombre, ¿no? lo de Nino yo creo que cae, va a caer por su propio peso y además debería ser cuanto antes, no deberíamos esperar a que Nino se retirase, lo de la estatua ya es otra cosa, entre otras cosas porque es algo que se ha pedido a nivel popular, no, eh, no es algo que el club y ahora menos con el nuevo accionista no sabremos si uh -huh. está por la labor o no. Eh, el próximo rival, lo ha dicho José Antonio el Tenerife, eh, no sabemos si Jonatas si y Víctor Rodríguez estarán previstos para el Tenerife, pero Pacheta que comentó en la rueda de prensa, si es que hubo O en sus declaraciones después del encuentro Bueno, Pacheta habló sobre todo del partido contra el Zaragoza, como es lógico reconoció que la derrota fue justa que tampoco hubiese sido injusto un empate de su equipo, que sus futbolistas eh, cometieron más errores de lo normal, lo que les terminó costando el partido y también terminó pues resignándose, dijo que no todos los días se puede ganar y a pesar de ello pues se mostró también muy orgulloso de sus jugadores, también dejó una frase que a mí me gustó bastante dijo, no empe nos empezamos a ver como un equipo grande y cada derrota nos duele en el alma. Eso pues eh, también eh, te da a entender eh, el tramo de temporada por el que está pasando el equipo, que bueno a pesar de la derrota contra el Zaragoza eh, está haciendo una grandísima campaña y respecto al Tenerife, pues hay que tener en cuenta que es el decimoséptimo clasificado en segunda, 33 puntos ya, el equipo de eh, Rubén Baraja, el que fuera hace unas temporadas entrenador de Leche lleva cinco partidos sin perder con tres victorias y dos empates ayer mismo empató en su casa contra el Rayo Vallecano 0-0 y bueno, eh, es una escuadra de segunda que está cuajando buenos números en su estadio porque hay que recordar que no pierde desde finales de noviembre y sobre todo pues que allí en tierras tinerfeñas el Elche eh, históricamente no se le ha dado bien eh, jugar contra el Tenerife como visitante hay que recordar que hace 32 años que el Elche no gana en Tenerife desde la temporada 87-88 es verdad que el Elche no está jugando en Tenerife todos los días pero sí que se han jugado ya eh, hasta la fecha 13 partidos desde esa última victoria y el balance ha sido desolador, ¿no? 9 Nueve derrotas y cuatro empates, así que esperemos que cambie la dinámica el próximo sábado a partir de las seis y cuarto allí, en Tenerife que estaremos también, por cierto, de carnavales eh, Paco, ¿te vas a Tenerife? Allí me voy, allí me voy que por cierto para encontrar... Te llevarás a la familia ¿no? No no, no, no, no, qué va pero si para encontrar hotel yo me he tenido que ir a 40 kilómetros, están de carnavales y está todo completo desde hace un mes o sea, está en Santa Cruz de Tenerife, está todo copado. Y bueno, pues eh, ya te digo, me ha tocado buscarme un, un hotelito. No sufriré mucho porque estoy en la playa, en Santa Cruz, pero vamos, que me ha tocado irme bastante lejos porque está a tope. ¿Le pasará también a la plantilla? Pues no sé con qué premura de tiempo lo habrá hecho la plantilla y más siendo 25 personas, ¿no? pero bueno, no sé, no sé dónde van. ¿eh? Yo me imagino que les habrá pasado como a mí, porque claro, eh, cuando se sabe Tenerife cuando se sabe cuándo es el partido, son tres semanas antes y justo al día siguiente ya fui a reservar y ya no había. Si no hay para uno, me imagino que para 25, mucho peor. O sea, que les habrá tocado también irse lejos de, de donde está el estadio. En a todo gol hoy y en el chepun, en En punta, en punta. <risa> el el que no me saco la punta. Eh, sí, pues tenemos? tendremos hoy en el en punta el análisis con todos nuestros contertulios y esta Noche en a todo gol eh, nos va a visitar la directora general eh, Patricia Rodríguez que además eh, profundizando en su currículum a pesar de ser una directora general joven es una mujer importante primero porque ha mmm, roto eh, pues con el canon de que el fútbol es un mundo exclusivamente de hombres de hecho es la primera mujer en el fútbol español en la historia del fútbol español en hacerse cargo de la gerencia, ser la gerente de un club de primera división como es el, el Eibar. Incluso en 2019 ha sido elegida entre las top 100 de las mujeres líderes de España en la categoría de Cultura, Ocio y Deporte. O sea que, bueno, está en un mundo difícil y bueno, pues hoy la entrevistaremos para hablar con ella importante entrevista entonces en A Todo Gol, habrá que verla en Tele eh, Gracias después del informativo Telenit Gracias Paco, a ti, gra Ros. gracias José Antonio Gracias Ros Nosotros continuamos con la ronda de noticias después de terminar con la tertulia deportiva nos vamos a los servicios informativos porque ya está aquí Marga García Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. ¿Hoy es un día complicado o eh, no hay muchas ruedas de prensa? No, hoy mm, estado tranquilito. Parece que el inicio de semana nos da una tregua. Aunque luego supongo que conforme pasen los días se irá... Pero en el repaso de la información local no está muy tranquilo porque tenemos página de sucesos. Eh, por esa niebla densa que ayer eh, pues no pudieron aterrizar hasta 13 vuelos en el aeropuerto de Elche, uh -huh. hoy parece que no, que no, no ha afectado. No, parece porque que no había tanta actividad, claro. Eso, no había tanta act actividad y parece que el día, bueno, ha, ha, ha amanecido un poco más despejado que ayer, que la verdad es que daba hasta miedo salir. ...por la calle de primera hora... ...porque prácticamente no se veía nada a unos metros... ...sí, creo que ha durado... ...la niebla de ayer fue mucho más densa... ...y duró más uh -huh. que la niebla de hoy... ...que también nos ha dejado una estampa impresionante... ¿A primera hora? Antes sí. de las 7 de la mañana. Sí, ya todo el mundo y... en, en redes sociales, esa típica foto de la Basílica de Santa María, que prácticamente no se veía. No estamos acostumbrados a la, a la niebla. niebla y, claro, la gente enseguida se lanza a hacer fotos. Bueno, luego veremos en la prisión meteorológica si vamos a tener más fen fenómenos de, de este tipo. Aparte de lo del aeropuerto de Ilche, en la página de sucesos tenemos la detención de... Una Eso pareja. es, una reyerta en un bar acabado con un hombre grave en el hospital general y una pareja detenida por intento de homicidio y robo con violencia. Una vez más, la colaboración ciudadana ha sido fundamental porque fue un vecino quien dio la voz de alerta a la Policía Nacional y asistió a la víctima taponándole las heridas. La discusión entre el, eh, un hombre y la pareja en un bar fue ganando intensidad hasta el punto de que la víctima al salir... De el establecimiento fue duramente golpeada y cayó al suelo inconsciente. La pareja aprovechó su indefensión para robarle el teléfono móvil. Un vecino, al observar al hombre tendido en la calle y con golpes en la cabeza, le asistió taponándole las heridas y llamó a la Policía Nacional, quienes se personaron en el lugar de los hechos. Al mismo tiempo, una ambulancia trasladó a la víctima en estado muy grave al Hospital General. Los policías detuvieron a la pareja por un presunto delito de tentativa de homicidio y robo con violencia y fueron puestos a disposición judicial. Así que nada, empezamos el lunes con la página de sucesos, que no nos gusta nada. Y luego también hablamos de política, porque a finales de año, Arenales del Sol... Contará con un nuevo depósito de agua potable que garantizará una reserva de 24 horas a máxima demanda. La infraestructura tiene una capacidad de unos 5.000 metros cúbicos y se invertirá más de 900.000 euros a esta obra que en principio comenzará en marzo y a la que se le ha dado un plazo de construcción de nueve meses. Según el alcalde Carlos González, la actuación se lleva a cabo después de que durante los trabajos rutinarios de limpieza y desinfección del depósito actual, que tiene unos 30 años, se detectaran problemas estructurales. ¿Y tenemos algo más eh, para hoy lunes? Bueno, pues esto es lo más destacado del fin de semana y en previsiones, bueno, pues... Hoy se presentan las actividades programadas por el 30 aniversario de la Cámara de Comercio de Elche. Además, el concejal de Comercio, Felipe Sánchez, presenta la campaña de carnaval de los comerciantes de la zona Anid del Alba y Diagonal. El concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera, presenta unas jornadas didácticas de la igualdad y además, bueno, pues el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, también dará una rueda de prensa a mitad de mañana. Pues no es una mañana tranquilita, Amarga. Bueno, pero yo creo que acostumbrados a otros días sin parar, parece que de vez en cuando así no viene mal. Os dejan respirar. Pues a la una volvemos a escucharte. A la una volvemos y, por supuesto, en la web toda la información actualizada. Pues muchísimas gracias Hasta por luego. este repaso de las noticias y las previsiones para esta jornada de lunes en 17 de febrero. Y nosotros cerramos ya la ronda de noticias con la previsión meteorológica de nuestro compañero Vicente Bordonado, que bien, nos va a, a comentar cuál es la predicción para los próximos días y sobre todo si este tiempo tan primaveral que hemos tenido va a continuar esta semana. Vicente, muy buenos días, cuéntanos. Muy buenos días. Habíamos comenzado la mañana con abundante niebla. Niebla que poco a poco se va disipando. Queda algo en el sur del Candelts. La jornada va a estar marcada por la estabilidad atmosférica y el predominio de cielos despejados. Viento en calma por la mañana. A partir de mediodía, flojo de poniente. Temperaturas más elevadas que las de ayer en buena parte del territorio. Máximas que van a rondar los 24 o 25 grados. Para mañana se normalizan las temperaturas. Se retira la masa de aire cálido Entra el viento de componente marítima, rachas de más de 40 km por hora y es que se va a formar un centro secundario de altas presiones sobre las Baleares que nos va a dejar una jornada con mucha nubosidad. Durante buena parte del día cielos muy nubosos o cubiertos, incluso se podría escapar alguna gota. Temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos. Para mañana máximas en torno a los 16 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 12 grados el miércoles seguirá llegando a abundante nubosidad, apertura de algún claro, temperaturas sin cambios y a partir del jueves, viernes tendencia a cielos poco nubosos aunque de cara al sábado es posible que veamos de nuevo paso de abundante nubosidad temperaturas en este último tramo de la semana ya acordes a la época del año en la que nos encontramos valores máximos en torno a los 15 a 17 grados hasta luego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 22 de enero al 22 de febrero, paséate por la Venecia de la Ljub. Más info en ccelalyu.com.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 Regalo, tu nuevo Volvo. En Elche Ancara Motor, Sor José Falcorta 35. Y en Alicante, Carretera de Ocaña 40. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 32 minutos, y después de la ronda de noticias, cerramos el programa de La Glorieta con la última de las entrevistas. Una entrevista que, de la que vamos a hablar de un tema que preocupa y mucho y es que más de 20.000 agricultores eh, colapsaron el pasado viernes la ciudad de Valencia en la mayor protesta del campo en la comunidad valenciana de este siglo. La manifestación también estuvo acompañada de un millar de tractores que llegaron desde diferentes comarcas. Desde Elche salió un autobús también repleto y la organización, bueno, son varios los colectivos, entre ellos Asaja, que convocaron esta gran manifestación que sirvió para exigir precios justos para las producciones agrícolas y para denunciar lo que consideran demagogia y engaño de las políticas vacías que les han llevado a esta situación límite. Y entre los convocantes está ASAJA, la Asociación de Jóvenes Agricultores, y con nosotros se encuentra su presidente delche, de Pedro Valero. Muy buenos días, Pedro. Buenos días. ¿La manifestación del siglo? ¿Del siglo XXI? Sí, del siglo XXI, quizás diría yo, del, del siglo XX, por también. Del por... siglo XXI seguro, y, eh, de, y del siglo XX quizás también. también, una de las más importantes. Porque la situación, el límite ya lo han traspasado ustedes, ¿ya han llegado es, al límite? Es, es, es un hartazo generalizado en todo el sector agrícola de España, cada, en cada zona tenemos un problema más, más agravado, pero ya es una tan general y por eso ha surgido ya en toda España, la gente está un poco cabreada y por cada cosa. Nosotros aquí, pues por supuesto, nosotros en, en Elche, pues lo, lo más cabreante, por decirlo así, el palabra, es el tema del agua, nos, nuestras reacciones al, al trasvase, las acciones al trasvase, pues la tontería de, de diciembre que no nos daban agua, habiendo posibilidades según el memorándum por el... Por el tema de, del mar menor, lo que tendrá que ver el mar menor, una excusa, digamos, una excusa tonta completamente, y todas la, la, las normas, las bueno, infinidad de cosas, que ya uno, una cosa detrás de otra, al final eh, tienes el, el, sí. la extracción esta. Eh, es, lo, lo ha dicho usted. Uh el tema del agua, el que quieran cerrar el trasvase Tajo Segura porque quieren cerrarlo por lo que estamos viendo mm. y por el plan hidrológico del futuro del Tajo que ya quieren incrementar los caudales ecológicos y que ustedes van a alegar y no están solos porque también hay gobiernos que les van a apoyar, pero en el tema del agua es verdad que el campo de Elche parece eh, quedarse solo en esa reivindicación que es gravísima solo junto a sus compañeros también de Almería sí, y sí, Murcia sí, sí, porque sí. también se quedan sin sí, el agua sí, sí, del sí, trasvase sí, sí, Tajo Segura, lo tengo, lo tengo. pero eso no quiere decir decir que ustedes también tengan ese grave problema que es el de los precios, el mismo problema generalizado en España, y sí. que se consideren ustedes moneda de cambio en todos los acuerdos comerciales a los que se han llegado los gobiernos de España con los europeos. Sí, sí, somos moneda de cambio, sobre todo el tema del precio y sobre todo en los países terceros. Nosotros cada vez nos están exigiendo más burocracia, más controles, ...más cuestiones... ...nos van retirando productos herbicidas... ...nos hacen más... ...lo que hace encarecer... ...encarecer la producción... ...y, y vemos que por ejemplo... ...están retirando... Eh, ...fungicidas o herbicidas de aquí... Y, ...y los que no se pueden vender... ...dentro del plazo... ...no es que se van a una planta de destrucción... De, ...no, esos los mandan a, a otros países... ...a países terceros... ...y luego estarán, están compitiendo con nosotros con una producción más económica en cuestiones de de inputs de estos y además bueno y si hablamos de los precios de los salarios pues ya ni lo que cuesta aquí una hora les sobra para pagar toda una jornada en algunos de estos países pues vamos a hablar vamos a hablar de los precios por qué se ha llegado a esta situación límite sobre todo porque está en el, el tema fundamental para mí es el tema de los países terceros Se están eh, admitiendo importaciones de países terceros que nosotros no podemos competir con es ellas. Igual, y entonces, ¿no? satura, el precio siempre es una, una, una saturación del mercado. Es una cuestión cuando fueran, donde son saturaciones, digamos, nuestras, exceso de producción nuestras, pero cuando el, los mercados están con productos de países terceros y no demandan y además no podemos competir con ellos en nuestros precios, pues es ahí el, el problema que viene en, en, en algunas cosas nuestras. Luego, eh, cada zona tiene su problema particular. ¿Desde cuándo abrieron las fronteras a esos países a terceros donde no. las reglas del juego no son las mismas que las de ustedes? No, esto cada año van habiendo nuevos, nuevos convenios. Hay, pues cuando vienen los convenios de la pesca, pues, y últimamente van aumentando lo, los cupos, como el otro día decían, pues... El cupo de calabacín, por ejemplo, de Marruecos, pues ha pasado de 25.000 toneladas, creo que a 50, se ha doblado. Vale, y, decir, y todo esto, ¿por qué, qué está te... ocurriendo?, eh, ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Quién se sienta a negociar? ¿Y, qué, y, ¿Y por qué ustedes se consideran moneda de cambio? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo esto es negocian? Brusel, esto es Bruselas. Esto lo negocio, eh, si es Europa, Bruselas. el Parlamento Europeo. Es Todos los responsables políticos que tenemos en el Parlamento Europeo Sol. no están velando por los intereses de los agricultores. No, no, ningún no, pues, eurodiputado español. No, no, no velan por nuestros intereses. Están ¿Y por qué cambiando. intereses velan? Pues supongo que por el sector industrial, vamos. No por la industria. Bueno, no voy a decir que por su sueldo, pero vamos... Bueno, eso <risa> sí, no, no creo, no, no creo, creo no que... Creo, no creo. Pero la industria, pero la ¿no? La industria, por muchas veces la industria, exacto, la industria... O sea, que, que lo... ellos negocian y dicen, venga, te dejo a Marruecos, imagínate. Sí, sí, sí. Te dejo que nos traigas, en vez de 25.000, 50.000 kilos de calabacín mm. a España, pero a cambio tú pues me, o... dejas en exacto, tal sitio. me dejas pescar en tal sitio. Eso en Marruecos. O me dejas eh, un poco, pones algún guardia más en la frontera para controlar la migración, pero siempre, ah, sie vale. siempre, A cambio de... siempre, siempre eh, es el tema de la agricultura es lo que nos venimos nosotros. Y esto ustedes lo están notando eh, año tras año. Año tras año, sí, se lo van notando. Lo único que vas, vas hartando de aquí y ahora se ha, ha juntado. Bueno, estos son problemas que tenemos nosotros aquí en esto. Ahora, el, el tema que han tenido los compañeros de, sobre todo Andalucía, vamos, de toda España, en el tema del aceite. ¿El aceite? Por, ¿Qué está por, pasando? Por los aranceles, como digo yo. Pero porque, por Estados Unidos. Por Estados Unidos, los aranceles de Estados Unidos. Entonces, ahí ha, ha caído... Mucho el tema del aceite por los aranceles estos de Estados Unidos que tiene, ¿Por qué? porque nosotros fabricamos unas piezas para el aerobús, el, el avión este, pues entonces Estados Unidos nos, nos castiga. Por eso las piezas, pero no ha castigado a Italia, por ejemplo. Nos castiga o, o Estados es, Unidos, es no. nosotros... eh, Nos ha castigado Bruselas. Por, o, no, no, no, no, Estados, Estados Unidos, Unidos, Estados Unidos. Vale. Estados Unidos. Aranceles de Estados Unidos al aceite y a las aceitunas en verde. Pero Bruselas es la que negoció es, que en el Airbus están, se dieran más sí, subvenciones. Sí, exacto. Eso, y eso. que hicieran una competencia es. desleal con los aviones no, no, que fabrican es en Estados Unidos. Entonces ahí viene, vale. vienen todas estas cuestiones. a lo mejor la, las relaciones y la política internacional o la que está llevando el gobierno nuestro con Estados Unidos, por lo mejor tampoco ayuda La cuestión es que aquí siempre estamos nosotros los agricultores. Pero lo la vamos. cuestión es que un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco asociaciones son las que convocaron esa manifestación. Esas cinco asociaciones tienen ustedes poder para poder eh, eh, o tienen fuerza para hablar precisamente con los gobiernos, con el gobierno estatal, o, cuando, cuando es? ¿O es cuestión de, del gobierno autonómico. Hay alguna competencia porque tenemos una consejera eh, de agricultura que es de Elche. Mm. Ustedes Le han, le han transmitido sí. a, a Mireya Moya este problema Sí, pero vamos, y, a ver, y ella queda dice... la, la consellera autonómica, pues se queda un poco por pues, son cuestiones nacionales, cuestiones nacionales entonces ella pues traslada al Ministerio de Agricultura nuestras peticiones las peticiones de, de que se hicieron en, en la manifestación y se están haciendo continuamente y la pero hombre, el estar, esto es muy importante porque están todas las organizaciones agrarias ya tenemos el, el, el episodio este que, que hizo el El viernes, o el jueves, no recuerdo, el vicepresidente Pablo, que después de tener a las, las a las organizaciones agrarias junto para tratar el tema del perital, las desconvocó, y, y al final se dio cuenta que tuvo que, que pedir perdón y llamar a las organizaciones a pedir perdón. Luego, sí que están viendo que estas movilizaciones... Porque una cuestión podía ser el, la manifestación del viernes, que fue, como hemos dicho, muy importante, pero... Podía haber sido igual de importante organizándola solo a Saja, por ejemplo. Pero no tiene la misma fuerza cuando allí la organizaron toda, estaban en la organización todas las, las entidades, todas las organizaciones agrarias eh, reivindicativas de, de la comunidad valenciana. Y esto es lo que está ocurriendo en todas las, todas las actuaciones de, eh, de, eh, que hay en toda España. Ocurren uh -huh. todas las organizaciones. Y esto es la fuerza que se está teniendo y por qué el gobierno se está. Uh, Preocupando. Y una cosa que hemos eh, conseguido también es ya poner un poco en la, en la agenda de la gente que la gente ya se vaya enterando que hay un problema en, en la agricultura en cada sitio. Se estaba hablando mucho de la España vaciada pero si no... Les, les Seguirá da, vaciándose. Sí, claro. se va porque se vaciando. los cultivos, claro, usted ha puesto el, el acento en las políticas comerciales que son muy importantes porque mm. invaden lo, los mercados otros productos eh, de terceros países que evidentemente hacen una competencia totalmente desleal porque no le exigen las mismas medidas y la misma mm. inversión que a ustedes para cultivar patatas o lo que sea. Pero también hay otro problema en España y ustedes han pedido en esa manifestación que se limite o se persiga esa venta eh, a pérdidas de algunos supermercados, de los grandes distribu distribuidoras. Sí. porque este problema lo minimiza en esta entrevista, Pedro? Y, y ha sacado el de los, el de los el, terceros bueno, países. Bueno, es, es, esto de la venta a pérdidas, sobre todo, vamos, es un nuevo problema. A, aquí a nosotros nos afecta menos. Esto suele afectar muchas veces al tema de la leche, por ejemplo. eso es la cuestión, es que a veces algunos supermercados eh, lo que hacen es eh, poner una oferta, por ejemplo, la oferta de la leche, tú vas a comprar la leche y luego compras otra cosa. De hecho, esto está perseguido y está controlado. Yo espero que no ocurra muchas veces y cuando alguien lo haga se les denuncie. A los supermercados, lo que más le pido yo es el, el tema de, de los precios, lo pues están compitiendo y pagando. Que, que y quizás en esto los consumidores son los que tienen la, la, la mayor fuerza. Ver de consumir, mientras haya producto español, que no se consuma producto de otros países. Con lo Entonces, que la etiqueta es fundamental. Esa, si hay un, de... un plátano de Canarias, se, que ponga plátano que hace, de Canarias, o, y claro, no. como pero tomate, ¿cómo sabemos nosotros que es tomate de Murcia o de Elche? y no Todo tomate de. Todo esto son de, de, i, inspecciones de, y, y, y ver y, el tema de, de la administración, porque está, a veces está ocurriendo, a veces cuando que está ocurriendo que están viniendo productos... Productos de, de Marruecos, muchas veces de Marruecos, uno de los que más viene a veces. Vienen productos y luego los, los envasan aquí en, en España y al supermercado llevan como si fueran el consumidor. Parece, cree que son eh, españoles. Porque a lo mejor en la etiqueta viene donde se ha hecho el, el, el, el plastificado, el paquete. Se ha hecho en una empresa de aquí de España y dice, oh, pues esto se ha hecho en Castellón y tal y cual. Pero los productos son terceros. Eso es lo que hay que delimitar bien las etiquetas para que se sepa que es español y el consumidor que, que elija, por favor, siempre que haya producto español, que se consuma producto español. Y los supermercados que compren productos españoles, siempre que haya productos españoles, antes que comprar otros productos a veces. Porque en, en, en realidad, esta es la, la cuestión: es, es esta, que, que se consuma producto español. Y el consumidor es el que tiene que, que exigir esto. Pues reivindicamos que se compre producto español aquí en esta entrevista. Si queremos mantener la agricultura, que es una... Ustedes en la manifestación lo decían, que es donde mejor eh, hay, que come, hay que cuidarla para, cambiar, eh, para combatir el cambio climático. Eh, es exacto. Es que la, la agricultura... Yo a veces hasta llego a decir que el que menos problema tenemos vamos a ser los agricultores y desaparece la agricultura. Pues unos ya estaremos, nos jubilaremos y otros pues nos iremos a trabajar en sitio. El problema será de, es de la sociedad en general, uno, que no van a tener productos frescos y de calidad, como ocurre aquí en Elche, cuando, sabes, otras veces hemos hablado de las verduras y todo eso. Uh -huh. Y otra cosa que, que el campo estará abandonado, ¿no? Somos los que estamos manteniendo el, el campo, eh, somos los agricultores. Estamos produciendo eh, oxígeno, digamos, no solo, muchas veces se piensa que solo... Los pinos y los árboles son los que estamos produciendo y limpiando la atmósfera, ¿no? Igual limpia una lechuga que un, uh -huh. un limonero que un granado, quiero decir, que sí. todo esto estamos manteniéndolo los agricultores. Y eh, la, la entrevista es, es larga porque es larga también las sí, sí. preocupaciones y los problemas que tienen ustedes, porque hemos empezado diciendo la falta de agua, el principal problema aquí en Elche. Después, eh, las competencias o la invasión del mercado nacional de productos terceros por eh, leyes comerciales, porque los utilizan como moneda de cambio, etc. Después... Eh, los precios que se ponen en supermercados eh, o los precios a, a la venta de pérdidas no parece que afecte tanto, no, pero no, no, hay no, no. otro problema más añadido que ustedes también denunciaron en la manifestación y es que los seguros no siempre les cubren a ustedes Exacto, el problema de los, los seguros lo están subiendo la las primas, esto sobre todo por últimamente está afectando mucho al tema de la uva de mesa, nuestros compañeros de, del Vinalopo pues están poniéndose las primas a unos precios que ya no pueden asegurar y luego la hora de cuando hay siniestros problemas, es decir, que no cubren bien lo, lo, el tema de lo que... Es que, como decía, es un cúmulo de, sí. de cuestiones. El problema, los, pues eh, aquí tenemos el tema de la Granada, que estamos también, hemos entrado también en crisis. Estamos en una reconversión, la está paliando un poco, ya veremos el tema del ADEO, bueno, es que porque gracias a esto nos podemos diferenciar y, y a veremos si podemos capear el temporal, pero tenemos el veto ruso, otra cosa. Nos está afectando mucho el tema de, de, del veto ruso, que hace cinco años era un mercado muy interesante para las exportaciones y, y a, ahora ya se... Gracias que pues, lo que tendremos que ver nosotros con la guerra de Ucrania y tal, pero al final hmm. lo hemos pagado. Otra cosa que hemos pagado, hemos pagado nosotros. Y Como decía el otro día una, un comerciante cuando estuvimos hablando precisamente aquí en la emisora, en el debate de la emisora de Teleelch de esta semana del análisis, y decía Tere, digamos, llevamos cinco años, era un mercado muy interesante, y llevamos cinco años que estamos intentando buscar mercado alternativa, buscar un mercado alternativo, y todavía no lo, lo terminamos de, de encontrar. Son cuestiones que te están te van a afectando a una cuestión y a otra. Bien, pues esta fue la manifestación que ustedes dicen del siglo en la que se produjo el pasado viernes, pero en, a lo largo de este año de 2020, como son problemas tan graves y estructurales que son muy difíciles de solucionar… ¿Van a continuar ustedes movilizándose? Sí, yo creo ¿Qué que esperan van. ustedes ahora de la respuesta? ¿Qué consecuencias puede haber después de bueno, esa Bueno, yo creo que se, se empezarán conversaciones en, en el Ministerio con los responsables nacionales de las organizaciones y, y algunas cuestiones espero que se vayan solucionando. Por el bien de todos. Por el bien de todos. Como yo digo, por el bien de todos, no es solo por el bien de los agricultores. La siguiente movilización... La siguiente movilización aquí en Alicante tiene ¿sí calendario? Notí? Sí, el el 25 de aquí una de las, como he dicho antes, es el tema de la Uva de Mesa, el 25 de, de mayo de este mes, 25 de, de, febrero, de febrero en el en el bajo en el Vinalopol, tema de la zona de Uva, hay una una movilización. Y habrá movilización por parte nuestra sobre la defensa del Tajo Segura. Bueno, todavía no, todavía no. Yo creo que todavía que yo sé, todavía no está programada, pero seguro que la habrá y afectará, por ejemplo, los compañeros de, de Murcia, si no estoy equivocado, tienen están preparando una movilización contractorada de digamos de la comunidad de Murcia en el día 21. Creo que si no estoy También de el, día 20, el día 21 de febrero, que estaríamos el día 21 de febrero. Ahí movilizaciones está, están preparando la comunidad autónoma. Esa, sobre todo, estará muy, muy focalizada por el tema del, del trasvase, porque digamos, el, el centro del, del trasvase de Tago Segura es, es Murcia, digamos, es la zona mayor. Entonces, es, y poco a poco irán surgiendo movilizaciones, surgiendo, vamos, pues, un movimiento que irá surgiendo. Pues lo ha predicho eh, Pedro Valero, presidente de Asaja, de Ilche, eh, ya lo ha dicho. El, ustedes han salido ya a la calle, han salido, continuarán las protestas, las manifestaciones, continuarán gritando en la calle consignas como la principal, queremos futuro. Porque Exacto. con los problemas que hay en estos momentos, sí. eh, es un basta ya y queremos futuro. Y eso se lo van a reclamar ustedes a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 Seguimos avanzando, estamos ya en los, últimos, en los últimos minutos del programa La Glorieta de hoy, por lo que todavía nos da tiempo para colocar alguna que otra canción. Hoy cumpleaños la cantante Lorena McKennie, quien el pasado año puso fin a sus 12 años de silencio y volvió a la música, a los escenarios, con su original espiritualidad. Y es que ella sublima la mística del sosiego. Un verdadero remanso de paz nos embarga. Cuando la escuchamos y después de la entrevista con tantos problemas en el sector de la agricultura, qué mejor que un remanso de paz. 101.4 Teleelch Radio Marca Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú Entra en manosunidas.org y colabora Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz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 Quedan tres minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y nosotros ya nos despedimos y lo hacemos con más música y teniendo en cuenta la efemérides de hoy porque un 17 de febrero se apagó, murió. El guitarrista Enrique Sierra, un emblema de la movida madrileña, formó parte, fue uno de los cofundadores del grupo Kaka Deluxe y también formó parte del grupo Radio Futura. Hoy lo recordamos con la canción Veneno en la piel. Y les decimos adiós, que disfruten de este lunes. Ya saben que en cuestión de minutos estará aquí Rosa Lucas para estar entre amigos las próximas dos horas. Hasta mañana. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Y si esta noche quieres ir a bailar Vete poniendo el disfraz de pecadora Pero tendrás que estar lista en media hora Porque si no yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a cenar Y me sugieres que te lleve a un sitio caro en la cartilla del paro, porque si no, lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y te prodigas su sonrisa con esmero. Y casi insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo distonca cómo te pases te lo advierto muñeca que yo esta vez no te voy a rescatar te crees que eres una bruja consumada De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal, mientras sojeas con un soltura una revista. Y me pregunto si tendrás alguna vista o alguna foto de tu tal para cual. Te crees que eres una bruja consumada. Es que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí ik sí, que sí, que sí, que ik sí, que sí. y doen. Ik ik moet la piel, y es que estás hecha de plástico fino, niet wat ik moet doen. De lunes a viernes de 11 a 1 Estamos entre amigos Un programa entretenido Variado y en buena compañía Con Rosa Lucas Pasa un minuto de las 11 de esta mañana. Mañana de lunes 17 de febrero de 2020 y tenemos una temperatura de 14 grados con 2. Dos, con dos en el centro de la ciudad es lo que marca la estación meteorológica de Tele Elche hace fresquito ¿eh? ya te voy avisando será por la humedad que esta mañana amanecíamos así con mucha niebla en la ciudad de Elche y ya sabéis que la humedad cala los huesos de hecho hay un 83% de humedad en el centro de la ciudad pues por eso que te abrigues que no te fíes tenemos por delante pues dos horas para disfrutar juntos si te apetece compartiendo pues la radio en directo a través del centro 1.4 Tele Elche Radio Marca pero además de eso también nos puedes ver si te apetece a través de la televisión local de Elche a través de Tele Elche, nos pones en tu televisor y ahí te aparecemos también el estudio de directo de Tele Elche Radio Marca y por supuesto las nuevas tecnologías como es nuestra página web teleelch.es, clicando radio en directo también aparecemos Vamos a disfrutar hoy, pues observando el, vi el Victoriano, ¿no? <risa> observando el universo con Victoriano Canales. Y después nos iremos de Escape Room y de videojuegos con nuestro querido Rafa García. Pero antes de todo eso, nos recomponemos un poquito, tomamos, cogemos la compostura de nuevo... Ah, oh, y eso sí, escuchamos música a través del 101.4 y este espacio llamado Entre Amigos.